Cuentos de hadas españoles La perezosa y la hacendosa Había una casa en un pueblo lejano Una casa en la que vivía un hombre con su esposa Cada uno aportaba una hija de sus anteriores matrimonios La mujer quería mucho a la suya Le regalaba ropa nueva Y nunca le mandaba a hacer nada Por eso su hija se volvió muy perezosa Se pasaba todo el día sentada, sin hacer nada, solo admirándose. Pero la mujer trataba a su hijastra muy mal. ¿Qué haces ahí sentada? ¡Levántate y limpia la casa! Pero madre, limpié la casa esta mañana. No me contestes. ¡Haz lo que te mando! Sí, madre. La mujer le mandaba a hacer todo el trabajo... Y aún así la niña nunca se quejaba Hacía el trabajo una y otra vez Y nunca se cansaba Su padre lo veía todo Le partía el corazón ver así a su hija Pero no podía hacer nada Con el paso del tiempo se debilitó mucho y enfermó Mi dulce hija, lo siento tanto No puedo darte nada No padre, no lo sientas Me has querido y cuidado toda mi vida Ahora me toca a mí cuidar de ti Trabajaré y ganaré mucho dinero Estamos pasando una época difícil Pero pronto se acabará La mujer estaba escuchando sigilosamente ¿Por qué no se me habrá ocurrido a mí? Debería enviarla a trabajar para una familia rica La enviaré a ganar dinero Y todo lo que gane será mío ¡Ja! Mi hija y yo tendremos la vida que siempre he querido Tienes razón, tu padre está muy enfermo, ¿ya lo ves? Y además hay otros gastos ¿Por qué no vas a trabajar para una familia rica? Puedes ser una buena criada ¿Cómo te atreves? ¿Por qué no envías a tu hija? Oh, la enviaría Pero ya sabes que siempre está preocupada por sus hermosas manos y sus diminutos pies. Perderá su belleza si trabaja. Además, tu hija no es tan guapa. Permitir que trabaje no le hará daño. Está decidido. Mañana por la mañana partirás a buscar trabajo con una familia rica. ¡Oh! ¿Qué sabrá ella de belleza? No tienes que trabajar, pequeña No, padre, quiero trabajar No podemos desatender nuestras obligaciones No te preocupes, me has dado una gran educación Sé que un día mis esfuerzos serán recompensados A la mañana siguiente la niña estaba preparada para partir Buscaría trabajo con una familia rica Su madrastra no le dio comida ¡Ah! ni bebida para el viaje Pero a la niña no le importó Ay, cuídate mucho, pequeña Y recuerda, nunca digas no a alguien que te pida ayuda Y sea, hacendosa. todo lo que hagas, hazlo con el corazón Sí, lo recordaré, padre Y la hija partió Caminó colina a colina, pero no encontró nada Caminó durante días, pero no vio a nadie Y aún así, no perdió la esperanza Recordaba lo que le había dicho su padre Nunca digas no a alguien que te pida ayuda Y sea cendosa Todo lo que hagas, hazlo con el corazón Ahora mismo tengo que centrarme en conseguir trabajo Es lo que tengo que hacer Y lo haré con todo mi corazón No importa el tiempo que me lleve, no me rendiré Poco después, encontró un árbol parlanchín Estaba completamente seco ¡Hola, niña! Parece que vas a alguna parte ¿Me ayudarías a deshacerme de mis ramas secas? A cambio, yo te recompensaré ¡Oh, claro que sí! La niña subió y rompió todas las ramas secas con sus manos No se detuvo hasta que el árbol quedó libre de ramas secas Y listo para las nuevas hojas y frutos El árbol le dio las gracias y la niña siguió su camino Poco después encontró una vid moribunda Al lado de la vid había una azada un tanto extraña La vid habló con la niña Hola ¿Escardarías las malas hierbas? ¡A cambio te recompensaré! La niña cogió la azada y empezó a escardar Cabó y cabó hasta que le dolieron las manos Ah, ¡Oh, ¡Deben de dolerte las manos! No pasa nada, ya curarán Necesitabas ayuda y tenía que ayudarte La vid le dio las gracias y la niña siguió su camino Poco después... ...encontró un horno roto que la llamó. ¡Pequeña! ¿Me limpiarías y arreglarías? ¡A cambio yo te recompensaré! La niña se fijó en que el horno tenía unas cuantas grietas. Pensó un instante. Trajo barro y lo mezcló con sus pies. Después usó ese barro para cubrir las grietas. El horno estaba más nuevo que nunca. Gracias, pero te has manchado las manos y los pies Tranquilo, puedo limpiármelos con agua Necesitabas ayuda y tenía que ayudarte La niña siguió su camino Poco después encontró un pozo roto que habló con ella dejarías el agua estancada y me limpiarías! ¡A cambio, te recompensaré! La niña vació el agua estancada y dejó el pozo impecable. ¡Uuuh! ¡Oh! ¡Te has estropeado la ropa! No pasa nada. Puedo lavarla. Necesitabas ayuda y tenía que ayudarte. El pozo le dio las gracias y la niña siguió su camino. Poco después oyó una preciosa vocecilla Era un perro El perro estaba lleno de barro y tenía el pelo largo ¿Me cortarías el pelo y me bañarías en el río? A cambio te recompensaré Y la niña le ayudó El perro estaba contento y saludable Le dio las gracias La niña se bañó en el río y siguió su camino Enseguida se hizo de noche Llegó a una casa donde vivían siete hadas um, perdonad la molestia Pero fuera está ya oscuro ¿Puedo pasar aquí la noche? ¿A dónde vas? Estoy buscando trabajo ¿Ah, sí? ¿Por qué no trabajas aquí? Hay siete habitaciones Tendrás que limpiar seis habitaciones todos los días Y recuerda... Nunca entres en la séptima habitación, ¿de acuerdo? ¡Oh! Estoy tan agradecida. Gracias, haré lo que me ha pedido. Y la niña lo cumplió. Se levantaba todas las mañanas y limpiaba las seis habitaciones. Nunca miraba a la séptima habitación. Pasó un año y la niña había ganado suficiente dinero. Deseaba regresar junto a su padre enfermo. Antes de irte, cuéntanos, ¿por qué no curioseaste en la séptima habitación? Mi padre me enseñó que siempre debo cumplir con mi deber Y como trabajo aquí, mi obligación es obedeceros Estamos encantadas con tu honestidad Tu trabajo nos ha impresionado Acompáñame, es hora de que recibas tu recompensa Las hadas llevaron a la niña a la séptima habitación En su interior había montones de monedas de oro y plata Rueda por esas monedas Lo que se te pegue es tuyo La niña hizo lo que le pedían Rodó por el montón de monedas de oro Y después por el montón de monedas de plata Brillaba como una estrella por las monedas que llevaba pegadas Se despidió de las hadas y se fue De regreso encontró al perro que había bañado El perro ahora tenía perlas largas en vez de pelo Vamos niña, me ayudaste cuando lo necesitaba Coge las perlas que quieras La niña envolvió con una sarta de perlas Sus manos, piernas y cuello Le dio las gracias al perro y siguió su camino Poco después encontró el pozo que había limpiado Vamos niña, me ayudaste cuando lo necesitaba Vamos bebe agua y sacia tu sed Había muchas vasijas cerca del pozo para los viajeros. La niña cogió una vasija, la llenó de agua y bebió alegremente. Le dio las gracias al pozo y siguió su camino. Poco después encontró el horno que había arreglado. Vamos, niña, me ayudaste cuando lo necesitaba. Come pan y pasteles recién hechos. La niña comió todo lo que quiso y llevó un poco para su padre. Le dio las gracias al horno y siguió su camino Poco después encontró la vid que había escardado Vamos niña, me ayudaste cuando la necesitaba Vamos, bebe este zumo de uva La niña bebió todo lo que quiso y llevó un poco para su padre Le dio las gracias a la vid y siguió su camino Poco después encontró el árbol al que había ayudado El árbol estaba muy verde y lleno de peras frescas. Vamos niña, me ayudaste cuando lo necesitaba, come peras frescas. La niña comió todas las peras que quiso y cogió unas cuantas para su padre. Le dio las gracias al árbol y siguió su camino. Al llegar a casa estaba feliz por ver a su padre. Ya no estaba enfermo y la estaba esperando en la puerta. Corrió hacia él y lo abrazó muy fuerte. Cuando llegó la madre, se sorprendió al ver a su marido sano y a la hija rica. Estaba cubierta de pies a cabeza de oro, plata y muchas otras cosas. Ignorando a la mujer, el padre y la hija entraron en casa. La madrastra se dio cuenta de que su marido no le dejaría tener nada. Inmediatamente llamó a su hija y le ordenó ir a buscar trabajo en una familia rica Escúchame bien, tienes que ganar más que ella Confío en ti, ella tiene perlas, tú me traerás rubís La hija se despidió y empezó a caminar No se había alejado mucho cuando encontró un árbol que estaba completamente seco El árbol le pidió que le ayudara a deshacerse de las ramas secas a cambio de una recompensa. ¡Ah! ¿Estás de broma? No me ensuciaré mis limpias manos ni mis preciosos pies por tus ramas secas. De eso nada. Y siguió caminando. Poco después encontró una vid moribunda que le pidió que escardara cerca de sus raíces a cambio de una recompensa. Bajo este sol abrasador... ¡No me ensuciaré mis limpias manos ni mis preciosos pies por tus raíces moribundas! ¡De eso nada! Y siguió caminando. Poco después encontró un horno roto que le pidió que lo arreglara a cambio de una recompensa. ¡No me ensuciaré mis limpias manos ni mis preciosos pies! ¡De eso nada! Poco después encontró un pozo que le pidió que lo limpiara a cambio de una recompensa. ¡Eres un pozo de agua! ¡Límpiate tú! No me ensuciaré mis limpias manos ni mis preciosos pies de eso nada Poco después encontró un perro que le pidió que lo bañara a cambio de una recompensa Pero la niña salió corriendo gritando que no se ensuciaría sus limpias manos ni sus preciosos pies Dijera lo que dijera Poco después encontró una casa y preguntó si podía pasar allí la noche Era la casa de las siete hadas. Como antes, las hadas le ofrecieron quedarse allí un año y limpiar las seis habitaciones. Pero recuerda, no entres en la séptima habitación. La niña aceptó. Todos los días se levantaba y limpiaba las seis habitaciones. Pero enseguida la curiosidad se apoderó de ella y entró en la séptima habitación. Dentro estaba oscuro. Y en vez de monedas de oro y plata... Había ranas y abejas. Le picaron y la llenaron de heridas. Sin esperar el regreso de las hadas, la niña salió corriendo de la casa. De regreso encontró al perro cubierto de perlas. Corrió tras él para coger una sarta de perlas, pero el perro se desvaneció. Poco después encontró el pozo que se había negado a limpiar. Cuando se inclinó a beber un poco de agua, el agua se deslizaba hacia el fondo y no podía alcanzarla. Poco después encontró el horno que se había negado a arreglar. Tenía pan fresco y pasteles a su lado, pero cuando la niña intentó tocar el pan, se quemó las manos. Poco después encontró la vid que se había negado a escardar. Tenía mucha sed, pero la vid no le dejó beber. Poco después encontró el árbol al que se había negado a ayudar. Estaba lleno de hojas verdes y de peras frescas. Pero cuando intentaba alcanzar las peras, el árbol crecía y no llegaba. La niña siguió caminando. Cuando llegó a casa, su madre la aguardaba en la puerta, esperando ver oro y rubíes. Pero su hija regresó llena de heridas y con la ropa sucia. Ahora te das cuenta. La pereza no te aporta nada. Solo un corazón humilde y honesto tendrá su recompensa. Ya no tenéis sitio en esta casa. ¡Debéis iros! La mujer y la hija abandonaron la casa. El padre y su hacendosa hija vivieron felices para siempre.